un cotidiano ese pequeño Eva Estás escuchando Veneco Una hora de Pum venezolano por Humano Derecho Radio. Feliz, feliz, feliz comienzo de semana en otro Veneco a través de Humano Derecho Radio. Soy, como cada siete días, Rafael Uzcategui. arroba en sus redes sociales para guiarlos a través de esta emisión semanal en donde el pun rock y el hardcore venezolano son los protagonistas tuvimos que crear una emisora web para que los cuatro acordes realizados en venezuela tuvieran un lugar estelar el pun, el hardcore desde sus inicios con todos sus exponentes, sus géneros y especialmente promoviendo los que han hecho la cosa de manera independiente. Recordarte que Veneco aparece los lunes a las 5 de la tarde por www.humanoderecho.com Tenemos una retransmisión los días miércoles a las 4 de la tarde y finalmente el programa aparece los sábados a las 9 de la noche, así que si ese día como se ha vuelto usual debido a la situación de inseguridad y violencia en Venezuela no puede salir, está en casa con los panas, unas birras, una cerveza y aumenta el volumen a tu pc porque estos son 60 minutos de buena música que seguramente será bien difícil que escuches en otra parte sin payola ni palanca ponemos aquí todas las bandas así que por favor contáctate y vamos a estar difundiendo las bandas viejas nuevas de todo el país, aquí sin amiguismo, y ese tipo de cosas que son usuales en otra radio para que las bandas suenen, aquí queremos ponerlas a todas y si no nos puedes escuchar en vivo te recordamos que también puedes ver todo nuestro archivo, los 16 programas anteriores a través de la cuenta SoundCloud de Humano Derecho, allí por demanda o cuando tú lo quieras escuchar, puedes disfrutar de algunas de las emisiones de Veneco y descubrir bandas que seguramente no conocías, recordar algunas otras, así que avísale a tus panas de esta, este proyecto llamado Veneco que suena por Humano Derecho Radio. Y vamos a continuar, o vamos a iniciar mejor dicho, nuestra lista de reproducción del día de hoy para comenzar tenemos un estreno nos gusta aquí en veneco comenzar esta playlist con las novedades en la escena punk punk hardcore venezolana tenemos a los Holy Hands, esa banda que ustedes conocen porque la hemos puesto bastante ellos son de, de coro del estado falcón ahí está su alma y corazón es Moisés Amaya quien ha hecho un disco llamado País Muerto que lo hemos puesto bastante es el soundtrack de la indignación en venezuela pero en los últimos días ha editado su nueva producción es un EP es un disco de apenas seis canciones editado para un sello en estados unidos independiente llamado amigos de la casa en Nueva York, esta comunidad de gente que hace cosas de manera independiente sin esperar que otros lo, lo vengan a hacer por ti. Así que este pez se llama Yuki, seis canciones nuevas de los Holy Hands, en ese estilo de baja resolución al que nos tienen acostumbrados y allí hay bastantes temas que tienen que ver sobre los amores fugaces y los desamores sobre los escímeros. de los sentimientos pues en esta nota introvertida y pospum que caracteriza a los Holy Hands así que de allí vamos a escuchar la canción llamada Hoy, de este EP reciente de los Holy Hands Hoy y seguidamente lo que debería ser no solamente el himno de Veneco, sino también el himno de toda Humano Derecho Radio se trata de la canción Los Sobrevivientes de Delucho una banda colombo-venezolana que se inició en la capital colombiana en Bogotá en el año 2010, liderizada por Luis Aguilar, recordado porque era integrante de los Oceánicos, y Luis en Colombia ha retomado sus influencias del punk rock y allí ha hecho esta banda llamada De Luchos y ha editado un disco hace cinco años atrás. Y allí Disco lo ha grabado Luis Aguilar en la voz y la guitarra, Pablo Guerrero en la segunda guitarra, a Juan Carlos Casas en la batería y Daniel Huitrago. Muy, muy buena producción que ustedes pueden escuchar a través de las redes sociales de Deluchos. Y allí la canción que le da el nombre a la producción, Los sobrevivientes, y ustedes se van a identificar muchísimo con la letra de este pegajoso tema. Así que, Holy Hands. Para comenzar este beneco número 17 y seguidamente de luchos, así suena el PUN Criollo por Humano Derecho Radio. Derecho Radio Presos en las casas sin saber quién No regresará esta noche Dejen de joder Que alguien haga algo que nos deben responder Somos los sobrevivientes Y la Let's go. fueron los luchos con su temazo los sobrevivientes que le da título a su disco del año 2015 una banda radicada en bogotá de corazón venezolano el ex motor de los oceánicos retomando sus raíces punk rock y fíjense qué bueno qué bueno es lo que ha salido con este proyecto de luchos ojalá ellos sigan grabando y nos sigan dando sorpresas como estas. y que en algún momento también puedan presentarse dentro del territorio venezolano. Sigues en Sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio, un programa para radiar 60 minutos de buen punk y sus derivados realizados en Venezuela. Ahora lo que vamos a disfrutar son agrupaciones del oriente del país, del estado Monagas. Imagínense ustedes, si ustedes creían que no pasaba nada por allí pues les digo que está pasando muchísimo bandas que están incursionando en nuevos géneros en sonidos post hardcore o emo o escrimo están pululando por esa zona de venezuela de hecho todo el estado eh, todos los estados orientales y eh, monaga se están haciendo muy buena música y ese es el tipo de bandas que estamos promoviendo Acá en Humano Derecho Radio Estación y en esta emisión de Venegos. Que si conoces grupos que todavía no estén por subir sus canciones a redes sociales o gente que grabó pero dejó de, de tocar, por favor queremos poner todo eso y nos lo puedes enviar al correo electrónico humano derecho radio arroba gmail punto com humano derecho radio arroba gmail punto com O también nos puedes avisar a la cuenta Twitter, piso abajo, Humano Derecho, haciéndonos mención con la etiqueta Veneco, con C, Veneco. Y allí nos das las señas, los datos, nos envías los archivos de esas bandas para que suenen todas por acá en Veneco. Así que vámonos al estado Maturín, al estado Monagas, en la capital Maturín. Allí vamos a... escuchar primero a los Soedae una agrupación de emo de hardcore melódico que también hemos colocado y que nos gusta muchísimo por la calidad de las cosas que están haciendo, pueden conseguir sus tres producciones de su cuenta Bandcamp soedade.bandcamp.com aquí, ahora lo que vamos a colocar es una canción del año 2016 llamada Volver, un single que eh, promovieron durante esa época, mezclado y masterizado por Mike Duarte en Piraña Studio de Maturín. Vamos a escuchar la calidad de esta producción. Y seguidamente otra agrupación de la misma ciudad son los Dream Clouds, Y la semana pasada colocamos un tema de su más reciente disco Pero aquí vamos a revisar su primera producción Secuencia de supervivencia primera a un mar de distancia Y noches en velas, el nombre de esta primera producción Con cuatro canciones editadas en el año 2015 Que también pueden ser ubicadas en su cuenta de punto Dreamclouds.bandcamp.com un excelente post-hardcore del cual vamos a radiar el tema Nada a favor, todo en contra. Primero Soedade y seguidamente los Dream Clouds sonando por Veneco a través de Mano Derecho Radio. Chando, Beneco, por Humano Derecho Radio. Continuamos colocando el mejor punk rock y hardcore venezolano a través de Veneco por Humano Derecho Radio. Seguimos en esta búsqueda de archivos de bandas desaparecidas. Así que si conoces alguna en tus, tu biblioteca sonora, en tus viejos cassettes, en algún CD eh, grabado de manera artesanal que hayas obtenido en algún concierto, por favor... Digitalízalos y envíalos por radio arroba gmail com. Queremos tener aquí el más amplio catálogo de bandas venezolanas de todos los géneros del punk y el hardcore. Así que depende de ti que este, esta consigna de sin payola ni palanca se cumpla para poder tener el más amplio espectro de agrupaciones. Por ejemplo fíjate lo que vamos a colocar ahora del año 2005 aproximadamente una agrupación que tuvo una vida efímera pero muy interesante de la ciudad de mérida ellos son los disentir que su única referencia discográfica es un disco artesanal compartido con una banda de colombia con TKT. son los disentir y de ese disco vamos a escuchar en un género también como bastante post hardcore el tema escapando de la rutina y seguidamente también de fuera de la ciudad de caracas hasta ahora hemos colocado agrupaciones del interior del país porque como un virus el punk rock el hardcore la escena independiente el hazlo tú mismo El estar fuera de los canales institucionales y oficiales de generación de cultura, mucha gente sigue haciendo cosas. Y es por eso que, como los panas dicen, Pun Gobierneros, Pun Mierdero, y aquí seguimos colocando gente independiente. De la ciudad de San Félix, en el estado Bolívar, de cerquita a la ciudad de Puerto Ordaz, son los. hablemos sobre nada desde el año 2013 haciendo un hardcore bien patinetero un hardcore melódico con ramalazos del post hardcore y del punk rock ellos son un cuarteto Nefer Pulido en la voz José Lian López en la guitarra Alain Rodríguez en el bajo y la segunda voz y Anderson Calderón en las baterías hablemos sobre nada Y de las canciones que tienen colgadas en sus en su cuenta de Soundcloud... Hemos escogido el tema Huyendo de Mujeres... De los Hablemos sobre Nada de San Félix... Así que primero desde Mérida los di sentir... Y después Hablemos sobre Nada desde San Félix... Sonando aquí en Humano Derecho Radio... En este programa llamado Veneco... Mano Derecho Radio. de este recorrido por bandas de fuera de la capital venezolana. Ahora sí, vamos a aterrizar en Caracas con dos agrupaciones una clásica clásica y otra más reciente. En primer lugar, los Zombies No, de su primer disco que ellos grabaron en el año 2011. Estaban Cuando comenzaron este proyecto más en una onda tipo Misfits, más horror punk, más en esa estética y en ese tipo de letras. Y de allí este disco encarando la muerte del año 2011, que fue grabado y mezclado por Marcel Fernández en Estudios house De allí la canción que abre el disco se llama Muertos Vivientes y es la que precisamente vamos a escuchar. a continuación de los zombies no para que veamos esta evolución de una de las bandas más prometedoras que están ahora terminando de mezclar su más reciente grabación donde anuncian que van a incluir temas en inglés pues quieren comenzar un proceso de inter eh, que zombies no con muertos vivientes y después lo que vamos a escuchar son Los Sentimiento Muerto una banda que comenzó con toda esta nota del punk y el post punk, fue una banda pionera en la manera de hacer muchas cosas y de eh, comenzaron grabando dos cassettes que fueron distribuidos de mano en mano antes de su primer disco El Amor Ya No Existe Hay Que Hacerlo y de mediados de los 80 de esas cintas vamos a recuperar el tema Educación Anterior La primera vez que ellos lo grabaron en estudio y, y veamos, escuchemos como una canción que tiene más de 30 años De haber sido grabada, conserva a nivel de letras Una vigencia increíble Muchas cosas no se han resuelto en nuestro país Siguen los problemas Y más bien ahora estamos bien alejados de la democracia Así que desde Humano Derecho Radio somos una respuesta a la situación de censura y de hegemonía comunicacional y también bandas del género punk y hardcore a pesar de todo muchas de ellas siguen siendo una respuesta también a todo lo que está sucediendo así que sentimiento muerto para finalizar este set y antes los zombies no de su primer disco siga en sintonía y sigue disfrutando de Beneco por Mano Derecho Radio Escuchando, por Humano Derecho Radio. Mi padre quiere que me ponga a estudiar. Esto es Veneco por Humano Derecho Radio y recordarte nuestras señas para que te contactes, nos comentes qué te parece el programa, qué deberíamos mejorar, qué bandas faltan por incluir es Derecho radio arroba gmail punto com, radio arroba gmail punto com, mi cuenta de twitter personal es arroba fancinero y la de la radio es arroba piso abajo humano derecho sin payola ni palanca queremos colocar a todas esas agrupaciones que están por allí los archivos olvidados de los baúles de, del punk y del hardcore venezolano además de humano derecho también queremos comentarte que hay un proyecto de radio que para nosotros es referencia se llama radioambulante.org Y recientemente en las emisiones, en esos podcasts en donde hacen periodismo narrativo, cuentan historias con el lenguaje radiofónico, han promocionado una sobre Venezuela que está muy, muy, muy interesante. Es la historia de la familia del periodista Cinar Alvarado. Se llama Boom y Colapso. El programa que relata cómo una familia colombiana se vino... en décadas anteriores huyendo de los problemas de Colombia hacia Venezuela y ahora esa misma familia se ha regresado debido a la crisis social, económica y política que existe ahora en nuestro país. Así que radioambulante.org, búscate el programa Boom y Colapso producido por Sinar Alvarado, altamente recomendado. Y nosotros... a lo nuestro aquí en Veneco por mano Derecho Radio vienen a continuación una de las bandas favoritas de esta radio estación web son los maracuchos de Doña Maldad con una de sus últimas grabaciones que no ha sido editada formalmente en ningún disco pero ha estado rodando en algunos recopilatorios y ha estado sonando muy bien, ojalá los Doña Maldad vuelvan a reunirse pronto para grabar temas ya que Jorge, por, leje, por ejemplo Jorge el baterista vive en Colombia Juan Pablo eh, el, el guitarrista está entre Colombia y Venezuela y Daniel Trocón está entre nosotros así que sobreviviendo también están los Doña Maldad pero vamos a escuchar su última grabación el tema La dictadura del discurso. Van a fijarse ustedes de la letra, muy muy interesante. Así que la dictadura del discurso por Doña Maldad. Y seguidamente una de las bandas pioneras del hardcore venezolano son los Holocausto. Juan Ignacio Morazo después de darle un descanso a Cuarto Reich hizo esta agrupación con Rafael Cadavieco en la batería. Y de sus primeras maquetas vamos a escuchar el tema Despierta Sid Vicious. esto es comienzo de los 90, los holocaustos Así que Doña Maldad con un tema grabado a finales del 2015 Y seguidamente los holocaustos con algo así 1990, 1991 Esto es Beneco por Humano Derecho Radio Revolución Derecho Radio. acercamos a la fase final de este beneco número 17 reiterarte que todo nuestro archivo está en línea en la cuenta de soundcloud de mano derecho así que si quieres revisar disfrutar compartir incrustar en tus sitios webs todos nuestros programas anteriores por favor Tienes que ir a la cuenta SoundCloud de Humano Derecho que allí tenemos todos con su lista de reproducción para que conozcas un amplio espectro de lo que se ha hecho en Venezuela en materia de punk, de hardcore, en todas sus variantes, a todas sus velocidades y en todos sus géneros. Ahora lo que viene en esta parte Ya terminando esta emisión del día de hoy, en primer lugar, la gente de San Cristóbal, los desempleados del mes. Ellos hacen un punk rock divertido, con influencias de rockabilly, con punk melódico. De, hemos, de ellos hemos colocado anteriormente su tema Aguacates, que tiene que ver a la actuación, como siempre abusiva De la Guardia Nacional Bolivariana Pero ahora vamos a disfrutar un tema mucho más rocabilizo que Es el tema Gutiérrez Que además abre su EP editado hace algunos años atrás Llamado Hoja de Vida Desempleado del Mes desde San Cristóbal Estado Táchira Y finalmente una muy buena agrupación De dos venezolanos que se encuentran Fuera de Venezuela Miguel Fraíno y Samantha Ambrosio Recientemente Bajo su proyecto Cardiel, editaron su más reciente Producción Llamada Aloha From Fus Tres canciones Como siempre muy potentes Grabadas en El estudio Vesubio De Ciudad de México Mezcladas por el propio Miguel Fraíno Y masterizadas en En Twin Hill Recording del Paso en Texas, así que de los Cardiel, lo que vamos a disfrutar es el temazo, cóctel de gas. Y con esto nos despedimos con dos muy buenas bandas, Desempleado del Mes y Cardiel. Ustedes y yo sigamos en sintonía, disfruten de toda la programación de Humano Derecho Radio y nos escuchamos con más. un Venezolano, la semana. que viene. ¡Chao! derecho.